Mira, yo la califico el ciclo de una reunión superadora, muy buena, eh, creo que tuvieron la gran la grandeza a todos los legisladores de, de sentarse a discutir, de tomar el tema de la seguridad como una cuestión de estado y dejar muchas diferencias de lado. Uh -huh. eh, porque hay gente que tiene de las más variadas eh si querés eh, de las más variados orígenes políticos, eh fue un puntapié inicial para algo que va a ser superado. Y esto lo dijo eh, Mariano Grau, y creo que esto es real. Acá ya salimos hablando ayer de la necesidad de armar un foro seccional, de que ese foro seccional esté integrado por intendentes, por concejales, por legisladores, por gente de la comunidad y por lo que es eh, el Poder Judicial. Y cuando hablamos de generar un foro seccional estamos hablando también que no se va hablar con banderías políticas, sino se hablar como representantes del pueblo y que estos representantes del pueblo, que son los legisladores, van a tener que llevar la voz de estos foros seccionales, si logramos constituirlo que esto no es fácil tampoco, esto hay que dejarlo muy claro, uh -huh. a diferentes bloques políticos. Eh, y llevarnos a diferentes bloques políticos significa que serían proyectos eh, que nazcan del interior de la provincia con mucha fuerza para poder ser debatidos en las cámaras. Claro. Eh, Franco, ayer hablábamos este también con con Grau, que decía que a partir de ahora, pues cuando vos un poco estás anunciando esto, eh, también la idea es que participen eh, los otros consejos deliberantes y ustedes un poco, el consejo evento de, de la barría, serán encargados de establecer los próximos pasos a seguir, ¿no? No, no, no, no el consejo deliberante de la barría fue eh, poner eh, la, la piedra fundacional, digamos, si esto ah. surge. Si no, lo que hicimos fue a eh, hablar con nuestros legisladores que son representantes eh, tanto como en los locales de Olavarría, ya que somos elegidos los que vienen acá, por esto vamos a dejarlo en claro, pero hay gente por ahí eh, qué son los legisladores provinciales, los senadores son los que elegimos cada uno cuando muchas veces se habla de las boletas, de las listas, ¿sabes? hay gente que no sabe que es lo que se vota después del primero, porque esto es real y eso también es muy debatido en la política, eh, son todos los que votamos desde Olavarría Lo que hicimos con nosotros fue llamar a todos los de la barría a que vengan intercambiones bienes con nosotros y que defiendan tanto diputados como en la cámara de senadores a nuestros vecinos esto lo esto es muy importante y porque nunca se ha hecho claro Eh, Franco, ayer, ahora que, que nombrás esto faltaron dos, eh, específicamente de Olavarría no eh, Gainza y Tabarés, eh, ayer se conocía de, de la diputada Tabarés eh, una carta que que dirigió la presidencia del consejo y de Gainza también algunas expresiones que eh, no sé qué análisis te merece esto Mira, yo creo que lo más importante son los resultados mm. lo más importante son Eh, las posibilidades que estamos dando y lo más importante es mirar para adelante. yo Todas las ausencias que hubieron eran vecinos no estaban representados. Las sillas vacías que estaban ahí, era algún vecino que había que la verdad su representante no estaba. Entonces lo que yo... Mi, mi expresión de deseo es dejar esto, no importa lo que pasó, no importa, no importa lo que nos hacer, sino lo más importante es que miremos para adelante. Y ojalá, si logramos hacer los foros seccionales, si logramos poner un criterio de que cada uno pueda transmitirlo a su loco provincial, qué es lo que quiera hacer para beneficio de la, de, de la ciudad y de la gente, bueno, ojalá que vayan en la próxima reunión, no importa si nos viene a la barriga. Esto no es una cuestión del presidente del consejo. Uh -huh. Esto es una cuestión que nosotros, desde el primer día, cuando estuvimos en La Plata, que fuimos con el intendente, lo acompañamos, desde el primer día la tomamos con una seriedad que amerita. Si alguien quiere hacer politiquería con esto, que la haga, nosotros no. Bien. Eh, este encuentro, Franco, que, bueno, eh, por ahí, eh, la posibilidad de reunirse con legisladores provinciales da la posibilidad de conocer también qué está pasando en otros en otros ámbitos, ¿no?, en la séptima sección. Eh, ¿Viste puntos en común con Olavarría? Sí. En lo que viene, en lo que el tema de inseguridad, uh -huh. pero también vimos cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, en Bolívar nos contaba el senador Simón, una oficina de mediación, que para todas contravenciones entre vecinos y esto también evita el amontanamiento de temas en lo que es la justicia real digamos, en el caso de robo, asesinato bueno, creo que esto, esto lo hizo desde el municipio, bueno nosotros ya vamos a estar viajando la semana que viene vamos a ir a Bolívar, vamos a ver cómo funciona a ver si se puede implementar en la barría uh -huh. esto es un tema puntual hablamos muy, muy, mucho también de lo que es eh, La distribución de recursos en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. A ver, es, es tan extenso, es tan rico lo que salió, que a veces podemos contarlo en dos o tres minutos y no se puede. hablando de la distribución de recursos. Y ahí eh, el contador Mario Cura, que fue contador, pues, que fue contador de la provincia, nos decía eh, la problemática que había cuando hablamos la distribución de tributaria en la provincia hoy con la fadencia económica que tiene. Entonces, ahí enseguida también una oportunidad informe de legisladores era de transmitirle todos los legisladores provinciales, a los legisladores nacionales, la necesidad de ir a la Cámara de Diputados de la Nación a apoyar el tema de lo que es eh, mayores recursos para la provincia de Buenos Aires. Y había, había representantes de cuatro bloques políticos nacionales, que es muy importante también. Y ahí vamos ahí sí podemos hablar de distribución de recursos genuinos de los municipios que no queden en la provincia y ahí hay una propuesta y creo que también es un proyecto eh, de uno de los legisladores también para hablar del impuesto inmobiliario uh -huh. bueno son temas que hablé, empezamos hablando de seguridad digamos de se finanzas se fue a hablar de lotura provincial y también se habla lo nacional por la situación que vive en provincia. hablamos de la de la necesidad de que los municipios ya estén muy involucrados en el tema de seguridad y ahí es donde surgen los foros seccionales eh, te digo más o menos los temas de debate más más ardos que se dieron eh, una oficina pericial en la barría se habló también de lo que es el juzgado migrado en la ciudad eh la posibilidad de de hacer evaluación de la fiscalía y el modo de proceder hubo muy, muchísimos temas que si Si nos ponemos a seguir charlando ya eh seguramente no va no no vamos a tener en, el programa no va a alcanzar pero por eso digo son muy muy fue algo hoy es todo el día después te digo impensado los eh los temas que surgían y que tienen que ver con lo que es el ámbito de la seguridad claro eh franco y cómo cuáles son los pasos a seguir a partir de de ahora no, en primera instancia vamos a hacer un intercambio Eh, con los legisladores, vía correo, vía llamado. Uh -huh. Vamos a invitar también a los que no estuvieron, si quieren aportar algo para lo que es la, la cuestión, y vamos a ver si podemos armar este foro, este foro seccional, o alguna reunión seccional más amplia, no solo no en la barría, sino que vaya a algún otro distrito. Esto lo van a manejar seguramente en algunos de los legisladores o, o entre todos los legisladores. Nosotros lo que hicimos fue dar el puntapié inicial. Correcto. bien franco queríamos un poco conocer de, de tu parte este cómo había sido todo esto bueno lo bueno es que fue positivo entonces este y es un puntapié inicial eh, seguramente iremos siguiendo todas las alternativas de lo que vaya sucediendo a partir de ahora ¿eh? agradezco eh, eh, bueno por su por haberse molestado a llegar, estuvo lo que era José Luis Comparato, que es el diputado de Azul, estuvo Mariano Grau, senador del 25 de Mayo, estuvo Jorge Crajero, es un diputado de Roqueteres, bueno, Mario Cura, que estuvo desde el primer momento también, de la garría pero eh, fue muy fructífero en los aportes, pasaron o sea, a un ciudad contador de la provincia, uh -huh. estuvo también... Eh, en, No quiero olvidarme de nadie, por eso, bueno, más, en general, a, agradezco a todos los legisladores que vinieron y por el esfuerzo del viaje realizado. Muy bien. Franco, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. de semana.